Que nos, que nos cuente eh, por qué decidieron instalarse aquí en, en, la, en la Casa de Gobierno, o la que quiera hablar, no hay ningún problema. Eh, contanos, María, eh, simplemente por qué decidieron instalarse aquí en, en Casa de Gobierno. Buen día. Hola, buen día. Eh, nada, simplemente porque no obtuvimos respuesta de allá del IPAP. Uh -huh. eh, nada, queremos las cosas claras, como son. Así que bueno, como no tuvimos respuesta, decidimos anoche venir y acampar acá. Cuando ellos no recibieron respuesta, ¿qué le dijeron desde el IPAP? Que no, que no hay casas impugnadas, que no, no, no hay casas impugnadas, no hay solución, no hay casa para nosotros tampoco, obvio. Así que bueno, nada, a reclamar nuestros derechos. Sin embargo, había muchas casas impugnadas, muchas denunciadas. Sí, pero se ve que todavía no han hecho el trabajo que tienen que hacer. No sé, estamos esperando ¿verdad? Solamente eso le dijeron después de todo el reclamo que ustedes, este.. Eh, bueno, para que me acerco a, a una de ellas. Para, para que nos cuente algunos detalles. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo es tu nombre? Eliana Bailo. Bueno, Eliana, contanos algunos detalles de esa reunión que tuvieron con la gente del IPAP. Bueno, la reunión fue muy clara y, bueno, breve, porque lo que nos dijo ya de antemano es que no hay solución para nadie. Para nadie, para nadie, ninguna de las 40 y pico de personas, que, de familias que estábamos en ese momento, en los 5 o 6 días de acampe. Y bueno, y para nosotros que ahora somos 14 familias, que cumplimos con todos los requisitos Tampoco. Las puertas para nosotros están cerradas porque no hay. Eh, y bueno, nada, eh, yo le comenté que había fuera 14 familias dispuestas a acampar y el señor Rogelio me dijo que, que bueno, que lo lamentaba muchísimo, pero la, la, el, el tema es que no había solución para nadie. Así que, bueno, es que lo lamentaba mucho, pero bueno. No había soluciones, ¿qué quiere decir? Que no van a, este, no van a analizar ningún caso de las casas denunciadas, ni mucho menos. Sí, eso lo van a trabajar, pero bueno, para eso hay un, un mes, dos meses, eh, nada. Primero se van a ocupar de, de ubicar de, a todos estos adjudicatarios. Eh, supuestamente tienen solamente un par de que pudieron comprobar. Y bueno, nada. Es que van a seguir trabajando durante todo este tiempo, no sé. Pero no hay nada, nada, nada real. Eh, pedimos la lista de suplentes, eh, puntajes. Y, bueno, la lista de suplentes no la tienen, todavía no tienen nada. O sea, está todo en el aire. Ya cuántos días pasamos del 7, que hasta el 7 se recibieron las denuncias. Creo que tuvieron un año para la entrega de estas casas, tuvieron un año para analizar esas mil casas que se entregaron. Que, bueno, la lista nunca fue demasiado clara, no fue transparente. Para nosotros, a nosotros creo que a ninguno nos quedó en claro esa lista. Eh, Y bueno, nada, eh, eh, no hay solución. Ese es el tema. Y la resistencia es esto, quedarse acá, acampar y visibilizar el problema. Exactamente, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, para nosotros y para todos los que, los que estuvieron en ese sorteo, entre comillas, porque el señor dice que no es sorteo, que es por puntaje, que el puntaje, bueno, nosotros, como te comentaba recién, no... No tuvimos acceso porque vos tenés acceso a los puntos por, por ser nativo o por tener los 20 años de residencia, por antigüedad, por hijos, pero el puntaje que a vos te da la asistente social no es algo que vos lo puedas saber. No hay manera, porque lo pedimos y ni siquiera hay manera ni tirando nuestros datos en una computadora que nos diga, Eliana Bailo tiene 10 puntos, 12 puntos o los puntos que sea. La realidad es que nosotros no sabemos nunca y creo que tendría que ser algo visible, y que te expliquen por qué vos tenés ese puntaje. Con ese puntaje tenés una posibilidad de tener una casa. Exactamente, ese es el tema. Eh, y bueno, y como te decía también, la lista de suplentes no se sabe, porque no hay nada, no hay nada concreto, y el tema es ese, que en un año, eh, recién ahora, que ya están las casas casi adjudicadas, es cuando se ponen a trabajar. Eliana, bueno, vamos a escuchar la historia de alguna otra de las chicas que están acá. ¿Cómo es tu nombre? Melina Rosas. Melina, contanos tu historia, ¿eh? ¿por qué estás acá y cuánto hace que estás anotada y por qué te tendría que haber tocado la casa y lamentablemente no te tocó? Bueno, yo hace siete años que estoy anotada uh -huh. y nada, y vine porque, obvio, estoy peleando igual que todas las chicas, estoy en una situación también alquilando y, y la estoy pasando feo, tengo dos hijos y nada, y vi tanta irregularidad y me sumé a las chicas, por eso estoy acá. ¿Tuviste en la reunión ayer con Yanko? Sí, no, el, la que habló recién fue la que estuvo, yo no, no entré. Eh, pero bueno. Fueron muy, pero muy enojadas de esa, de esa reunión, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Y acá vamos a seguir esperando alguna respuesta, nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, este, esta es la historia de estas 14 mujeres, 14 familias que están aquí acampando en la Casa de Gobierno, ya estuvieron en el IPAB, este, no recibieron respuestas, ahora están viendo si eh, su reclamo a través de algunas pancartas y también de los, los, este, las declaraciones que están haciendo los medios de comunicación, pueden llegar a revertir su situación. Según les contaron, no va a haber soluciones, no va a haber casas para nadie y tampoco este, tiene